Hola, mi nombre es Israel Maldonado, empresario aquí con la compañía CIG International. Como ustedes acaban de ver el documental que están hablando de Moringa, el árbol milagroso. Pero antes de empezar, quiero hablarles del libro del cuadrante del flujo del dinero, donde nos enseñan las cuatro formas de cómo ganar dinero en esta vida. Como número uno, como empleado, retando nuestro tiempo por un chequecito para el fin de semana. Y mucha gente termina mayores de edad y tiene que seguir trabajando porque lo que gana no les alcanza. Y mucha gente... No quiere estar en esa parte y abre su propio negocio, pero esa gente es empleada de su propio negocio. ¿Por qué? Porque son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Y siempre, siempre están preocupados de que haya dinero para el fin de mes. ¿Por qué? Porque la renta y los biles no esperan. Pero mira, allí se encuentra el 95% de la gente compartiéndose el 5% de la riqueza. Se imaginan, bastante gente para tan poquito dinero. Y uno se pregunta, ¿dónde está la otra parte del dinero? ¿Dónde están acá los empresarios y los inversionistas? Los empresarios son dueños de negocios, pero no negocios tradicionales, sino negocios con sistema, que automáticamente están ganando dinero sin necesidad de estar ahí. Y cuando uno tiene un tipo de negocio de esa magnitud, pasa a ser inversionista. Y los inversionistas son las personas... Que el dinero les genera más dinero. Y allí se encuentra el 5% de la población compartiéndose el 95% de la riqueza. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que les voy a presentar a, a continuación? Mire, yo les voy a enseñar cómo ustedes pueden pasar de empleados a empresarios. Y la compañía que nos está dando la oportunidad se llama SIGE International. Su oficina central está en Utah, en los Estados Unidos. Desde allí se procesa todo lo que es procesamiento y lo que es papeleo. Y también la compañía es internacional, actualmente en 32 países, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Japón y otros países asiáticos. Y muchos más que se van a agredir a nuestra compañía. Nuestro fundador se llama Kenny Brasford. Él tiene un éxito comprobado. A él le dicen actualmente el padre de la encapsulación porque él fue el creador de la cápsula de hierbas. Sigue sí, es una compañía internacional y libre de deudas. Un amigo a él le recomendó que mirara un documental de Moringa, El Árbol Milagroso, que lo estaban pasando por Discovery Channel. Y lo que él vio le impactó. ¿Por qué? Porque en Somalia y Singapur había mucha gente que se estaban muriendo de hambre de nutrición. Pero también se dio cuenta de que había otras organizaciones que estaban hablando de la Moringa, El Árbol Milagroso, como Peace Corps, la ONU, Trifor for Life y National Ge Geographic él quería más información y lo que buscó fue a los científicos profesionales y calificados como la doctora mónica marco y al doctor rosbianche y lo que ellos encontraron es esto que moringa tiene vitaminas y minerales de la a a la Z. ¿Qué quiere decir que lo tiene todo todos los aminoácidos esenciales como cuatro veces más calcio que la leche cuatro veces más vitamina a que las zanahorias tres veces más potasio que los plátanos y dos veces más proteína que un yogur natural, dos veces más hierro que las espinacas, y siete veces más vitamina C que las naranjas, verdaderamente un platillo perfecto, esto era lo que anteriormente la gente consumía, todo natural, todo orgánico, todo saludable, por eso es que la gente se encontraba de esta forma, sanitos, Pero hoy en día esto es que la gente lo que la gente hoy en día está comiendo, todo enlatado, todo procesado, todo grasoso, todo artificial, comida rápida, como se le dice, ¿por qué? Porque este país nos ha consumido. El problema del descenso desnutricional El Instituto Bioquímico de la Universidad de Texas estudió las descomposiciones desde el año 1957 a 1999, las cosechas de que anteriormente todo se cosechaba natural, pero hoy en día, mira, hay un descenso del 6% de proteína de todo lo que nosotros nos estamos consumiendo, un descenso del 16% de calcio, un descenso del 20% de vitamina C, ¿por qué?, porque todo está hecho a base de hormonas y químicos imagina la carne molida tantos químicos que le ponen para qué para que dure el tiempo que tiene que estar ahí pero el dueño dijo que moringa es la solución ¿Por qué? porque trae 46 antioxidantes 36 antiinflamatorios omega 3 6 y 9 20 aminoácidos y 9 aminoácidos esenciales que nuestros cuerpos ya no producen más de 90 beneficios para la salud verificables y positivos El Instituto Nacional de la Salud, Moringa, es usada como medicina por muchos nativos para prevenir o tratar más de 300 enfermedades. Se imaginan, Moringa es catalogada por cientos de libros publicados que estudian sus ventajas. El Instituto Nacional de la Salud la catalogó planta del año en el 2008. Moringa reconocida como una fuente asombrosa de nutrición por ciento de organizaciones. En La epidemia mundial. Mundialmente más de 1.4 millones de adultos de la edad de 20 años están sobrepeso. El 64% de los americanos están sobrepeso. El 60% de los hispanos y canadienses están sobrepeso. El problema es de que la obesidad trae diferentes enfermedades, como es la artritis, el colesterol, el diabetes y la presión alta. Yo sé, tal vez usted no los tenga, pero prevéngalos. La solución, el sistema de control de peso, nuestro sistema en tres etapas le ayuda a alcanzar sus objetivos de pérdida de peso usando la nutrición de moringa y otros elementos claves que le ayudan a adelgazar y desintoxicar su cuerpo. Usted puede estar bastante gordito pero puede llegar a estar bastante flaquito y eso es tremendísimo. Sistema de generación moringa de productos de belleza. La mayoría de las mujeres se preocupan por la salud y la belleza. Hoy en día tenemos aquí nuestros productos de belleza natural, ¿no? Como el sistema completo de anteenvejecimiento natural. Se imagina, eso es tremendo. Ustedes ya vieron lo que hace la planta moringa. Ok, ahora voy a enseñarles la forma de cómo ustedes lo pueden obtener gratis y ganar bastante dinero. Así que pónganle mucha atención. Fácil y sencillo, gane dinero extra para su bolsillo, no tiene que dejar su trabajo aún, no tiene que andar vendiendo nada, porque personalmente a mí no me gusta andar vendiendo. Toma el control de su situación financiera, como cualquier negocio, toma dinero para hacer dinero, pero aquí con nosotros una mínima inversión para llevar a ganar bastante dinero. Tenemos tres formas de cómo ingresarse a la compañía. Número uno con un paquete personal de 330 dólares que le dan comisiones a ganar del 20% personal y de todo su equipo el 10% Número 2, un paquete de 660 para ganar comisiones del 20% y de su equipo el 15% por 3 meses Como número 3, paquete de 1.320 que también gana el 20% pero también puede ganar el 15% de toda su organización por un periodo de seis meses, Óigalo bien, seis meses, ¿qué quiere decir eso? que usted podría ganar el 50% más de su cheque y eso es tremendísimo paso número uno, involúcrese vamos a hablar de la forma que todo el mundo se está ingresando con el paquete de 330 ¿Qué trae eso? Trae todos los productos para que se vaya relacionando y trae un descuento de 150 dólares. Y eso es nada más para el nuevecito. Como paso número dos, actívese. Actívese con un auto envío de 150 puntos en volumen para poder ganar comisiones del 20% de todo lo que vaya haciendo personal y comisiones del 10% de toda su organización. Paso número 3, califique su negocio. Para calificar nuestro negocio, ingresemos a dos personas que entren de la misma forma que nosotros ingresamos y poder ganar el 20% en comisiones de sus primeros dos frontales. El 20% son 50 dólares por uno y 50 dólares por el otro para ganar 150 dólares porque la compañía le va a mandar un bono especial porque usted puso el trabajo. Como paso, paso número 4, califique para su envío gratis. Óigalo bien, gratis. De la única forma que podemos ganarnos nuestro envío gratis, tenemos que darle la oportunidad a dos personas en sus primeros 28 días. Y gane 150 por sus primeras dos personas Y el autonvío gratis que tiene un valor de 180 dólares. ¿Qué quiere decir? 150 más 180 dólares son 330. Y usted recupera el dinero con el cual usted ingresó. Pero, ¿qué pasa para el siguiente mes para seguirlo obteniendo gratis? Solo tenemos que darle la oportunidad a una persona y su autonvío lo va a seguir obteniendo gratis. Personalmente, esto es lo que me encantó a mí. Que esto es fácil y sencillo, que podemos obtener el envío gratis y poder ganar bastante dinero y poder ayudar a bastante gente. Como paso número 5, comisiones en equipo. Aquí trabajamos dos líneas, ¿por qué? Porque al principio fuimos por dos y todos fueron por sus dos. En la línea derecha tenemos 40 personas, en la línea izquierda tenemos 50 personas. ¿Qué quiere decir? Y aquí nos pagan de la línea más pequeña. 40 personas por 150 puntos en volumen son un total de 6,000 puntos. Por el 10% son 600 dólares mes con mes de puro residual. La diferencia de los puntos acumulados en el lado izquierdo son 1,500 puntos. Esos no se pierden, se guardan en un banco especial para que los use después. Personalmente a mí me dejó impresionado ser parte del equipo Mercedes-Benz porque la compañía nos está dando la oportunidad de andar manejando un Mercedes-Benz. Lo único que necesita tener ustedes son 4,000 puntos al lado derecho y 4,000 puntos al lado izquierdo y usted puede estar manejando un Mercedes-Benz. Aquí nos regalan un negro o un gris personalmente a mí me gusta el color gratis Sija también nos está dando la oportunidad de viajar por todo el mundo lo que es Las Vegas, Nueva York, Orlando y tremendos cruceros y la verdad que Sija lo tiene todo nos da Mercedes-Benz, nos da tremendas vacaciones y dinerito también nutrición, libertad financiera, desarrollo personal, estilo de vida activo, vida ilimitada Si tiene más preguntas, pregúntale a la persona que le mostró esta información y él se las contestará. Y en esa aplicación, no se me queda afuera y nos vemos en la cima, campeones.